El saxofonista británico John Surman, al igual que otros colegas como Jan Garbarek, es un hombre que se mueve en ese terreno en el que se mezclan el jazz, la música improvisada y la música contemporánea. Este trabajo, que ha tardado un par de años en ver la luz desde que fuera grabado en Oslo, Noruega, es un proyecto muy especial dentro de la trayectoria de Surman. Les ofreceremos hoy la obra Rain on the Window, a cargo de John Surman y Howard Moody. Repasemos un poco el trabajo de John s u r m a n Su primera grabación como soprano fue con un acompañamiento de órgano, muchos años antes de que empezara con el saxo. En esta oportunidad, el organista es Howard Moody, con quien trabajó anteriormente en la presentación de Proverbs and Songs, saxofón y órgano, en la obra Ray on the Window, a cargo de John s u r m a n y Howard Moody. you、uh -huh. La mayoría de los 15 temas de este disco son obras de John s u r m a n Las excepciones son un par de temas de pura improvisación, otras dos composiciones tradicionales y otras dos piezas compuestas por Moody y los dos protagonistas del álbum se apartan de la norma, casi como no podía ser de otro modo. Rain on the Window es un disco meditativo, introspectivo, con un notable sentimiento de búsqueda de la trascendencia. John s u r m a n y Howard Moody nos presentan esta forma de entender la música en Rain on the Window. Bye.、Mm -hmm. La obra que estamos escuchando hoy, Rain on the Window, remite al trabajo Han Harpa de Weaver and Krause, donde participaba Jerry Mulligan y a los trabajos de Jan Garbarek con el Illyria Ensemble. Es evidente que este es un disco para quienes buscan en la música algo más que un mero acompañamiento para pasar el rato. Hay que pararse y disfrutarlo, y no está claro que en estos tiempos líquidos esto se pueda hacer fácilmente. Dice la crítica internacional en torno a este trabajo. 『Rain on the Window』、いよいよその『John Turman』に『ハモディ』。 you、mm -hmm.